El momento que esperabas en Radio m a i r e n a tenemos la fórmula para mejorar tu mente y tu cuerpo. Vamos a ayudarte con energía pura: u n Un programa que te aportará todas las claves para que aprendas a cuidarte con hábitos saludables. Con energía pura conseguirás todo lo que necesites saber para alcanzar el equilibrio mental y físico. Un espacio que te enseñará a gestionar tu energía negativa. Y transformarla en bienestar. Ponte en contacto con nosotros y dinos qué te preocupa. Energía Pura, un programa dirigido y presentado por Ana Valverde, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Comenzamos. Pues eso mismo, comenzamos ya con la tercera entrega de este programa de Energía Pura. Que ya están con nosotros en nuestro estudio, tanto la, la presentadora y directora Ana Valverde como el productor de este programa, Javier Mauri. A los dos, buenos días y bienvenidos. Buenos días, Loli. Buenos días, Ana. Buenos días, Javier. Buenos días, Loli. Buenos días a todos los oyentes. También buenos días a todos los, los oyentes. Me uno a ese sentimiento. De saludo de, de la compañera Ana, también saludamos a nuestros seguidores en、Hola. YouTube. Y qué bonito, qué bonito programa traemos el de hoy nuevamente. Intentamos coordinar la materia con la energía, dando lugar a esa cosa tan maravillosa que es el ser humano. Ana, hoy vamos a hablar de algo que nos está acompañando desde hace dos millones de años: el dolor. El dolor como síntoma, el dolor como causa, el dolor como indicio, que no es lo mismo que síntoma. ¿Qué podemos decir del dolor? Ahora vamos a ir. entrando en los diferentes tipos de dolores que hay, dolor muscular, dolor articular, la artrosis, toquemos madera, que es algo con lo que nos vamos a tener que enfrentar, pero ¿cómo podemos definir qué es el dolor y cómo lo podemos abordar desde nuestra energía? El dolor es una cosa muy subjetiva. El dolor, de hecho, no, no se puede medir.、Eh, lo que, bueno, los médicos normalmente, cuando te preguntan qué dolor tienes, siempre te preguntan、eh, del 1 al 10、eh, cuánto, dolor, cuánto dolor tienes.、Eh, con lo cual es complicado. O sea, el dolor siempre es algo muy, muy subjetivo. Es algo. Eh, que, como bien dices tú, nos acompaña. Hay muchos tipos de, mucho tipo de dolores:、eh, ...están los dolores musculares, los dolores articulares,、eh, los dolores de, mucho, de, de muchas clases, de muchos tipos, y, de, y las causas son también muy diferentes, todas ellas. v a l e He mencionado ahora una palabra. q u Es e la artrosis, que es una enfermedad degenerativa,、uh -huh. articular, que depende del mantenimiento que le, hay, que le hayamos dado a nuestro cuerpo, es como los coches, así va a tardar más, va a tardar menos, pero es inevitable la artrosis. Desde la osteopatía, por ejemplo, que tú eres una、uh -huh. profesional de la osteopatía, entre otras ramas, ¿cómo podemos aliviar el tema del, de casi lo inevitable de los? De los trastornos y dolores a r t r ó s i c o s A ver, la artrosis es una. Ahí vamos a llegar todos porque es un desgaste del hueso. Es,、eh, nosotros es, es por el uso que hacemos de nuestro cuerpo y es cierto que、mmm, a mí cuando me vienen mis pacientes le digo, le tengo que dar pautas. n o La artrosis no tiene solución. O sea, la artrosis una vez que aparece. Evoluciona y no hay la solución que se da es la quirúrgica con prótesis, ...vale, prótesis de cadera, prótesis de rodilla hasta el momento y, y poco más.、Eh, ¿Qué podemos hacer desde, desde un punto de vista osteopático, desde un punto de vista、eh, de cómo cuidarnos para evitar que lleguemos a, a tener el menor desgaste posible del, de nuestros huesos? Hay una parte muy muy importante, ...que es、eh, fundamental, es la alimentación. v ¿vale? a La e l alimentación,、eh, como nos hayamos alimentado desde niño, o sea, desde niño, y d i g o desde niño, como cuando hablamos de la menopausia y decimos que el tratamiento menopáusico tiene que empezar、mm, 20 años antes de que vayas a, a entrar en, en la fase menopáusica, pues eh, eh, desde niño、eh, la alimentación es importante. Eh, cuando somos niños dependemos mucho de cómo... ...de los hábitos alimentarios de nuestros padres, pero cuando somos adultos pues, decidimos nosotros. Y entonces, para las personas adultas que puedan decidir, o para las personas que tengan niños en su casa y quieran evitarles estos problemas futuros、eh, a sus hijos, yo pienso que、eh, es muy importante cómo nos alimentemos. Una alimentación. Donde、eh, haya una gran producción de colágeno, que haya producción de elastina para nuestros cartílagos de ácido hialurónico. Y una de las dietas más saludables y más indicadas para, este tipo de,、eh, para, para evitarnos s t tipo e de... e para en un futuro la, todos estos problemas es la dieta mediterránea: una dieta rica en pescado, una dieta rica en legumbres, una dieta que. Eh, r i s c a sobre todo en pescados azules, n o con mucho omega, eh, eh, los, las, las legumbres,、eh, los frutos secos y luego la carne. Yo siempre digo que con medida, v a l e siempre、eh, carnes magras y carnes、eh, bajas en grasa. Y intentar pues、eh, estar muy hidratado, es muy importante el agua para nuestras articulaciones. Y estar muy hidratado, y luego las frutas y las verduras son fundamentales. Es, es la, para mí, la alimentación es una base para que en un futuro e、eh, v i t、eh, a r patologías. Además, ya no solamente la artrosis, sino cosas que provocan la artrosis, como puede ser un, un sobrepeso.、Eh, vamos a estar sobrecargando nuestro.、Eh, Aparato músculo esquelético, entonces、eh, vamos a tener un desgaste más, más eh, temprano, eh, vamos a tener problemas、eh, de artritis, inflamación de articulación más temprano. Entonces es evitar el sobrepeso y además dar los nutrientes necesarios a nuestro organismo para retrasar en lo posible todo, todo, eso, todo ese malestar. n o El omega 3. El omega 3 es un ácido, un ácido graso. El omega 3,、eh, ¿qué podemos hacer con omega 3? ¿Está más y es mejor comerlo en pescados? ¿O estas,、eh, estos vasitos, estos botecitos que te, que te venden, que te lo comercializan, es suficiente el aporte、eh, energético proteínico del omega 3 en esos botecitos? ¿O es mucho mejor comer pescado? Como de toda la vida, Dios ha hecho? A ver, a mí,、eh, cuando mis pacientes vienen, a mí siempre me gustan que todo s lo s tengan de la alimentación del día a día. O sea, no, no tener que estar、eh, tomando suplementos.、Eh, ¿Qué ocurre con, con los botecitos? Bueno, pues que te estás tomando la dosis recomendada, ¿vale? Pero para mí, yo creo que es mucho mejor.、Eh, lo que pasa es que si tienes mucho control sobre lo que comes y lo que comes. Eh, está, está bien, pero si no tienes control, pues al final tienes que, que irte a suplementar. ¿no? Eh, cuando eh, eh, lo, lo suyo es comer pescado, ¿por qué? Porque el pescado no solamente nos va a dar el omega 3, el 6 y el 9, ¿vale? El pescado nos va a dar、eh, una serie de minerales, una serie de vitaminas y, unas, y unos aportes aparte、eh, muy necesarios para nuestro organismo. Con lo cual, siempre digo tres veces pescado en semana, combinándolo el pescado azul con el pescado blanco. Es óptimo con las carnes y con las legumbres, y siempre acompañado por verduras y por f r u t a Yo creo que tampoco hay que complicarse mucho la vida ni gastarse grandes fortunas en, en nada, ¿vale? O sea,、eh, comer sano no es caro. Es, yo es algo que siempre digo: comer sano es incluso barato. Que unas legumbres no son caras, un arroz no es caro, el pescado eso ya es un poquito,、eh, o las carnes, depende de qué carne se eleva más, pero、mm, nosotros podemos llevar una alimentación sin dejarnos、eh, un pastizal en la cesta de la compra. Vamos a abrir nuestro teléfono, si nuestra compañera Loli no, nos puede recordar el, el número de teléfono. Loli. Pues sí, el teléfono al que pueden llamar si tienen alguna duda o pregunta o sugerencia que hacer sobre el tema que estamos abordando hoy es el 685-437840. 685-437850. Adelante. Muy bien, pues、eh, estamos, estamos hablando de que una buena alimentación es una base p o s i t i v Totalmente necesaria para prevenir en un futuro a medio o largo plazo dolores articulares, dolores óseos. Pero hay una pregunta que yo te quisiera hacer en base a la alimentación:、eh, el envejecimiento. ¿Podemos de alguna manera retrasar el envejecimiento o irlo postergando? No me refiero a ese envejecimiento estético de la piel, sino a ese envejecimiento interno de los órganos.、Eh, A través de una buena alimentación, exactamente igual que podemos prevenir esos dolores articulares? Eh, sí. Eh, vamos a ver, el, el, en el alimento está todo. ¿vale? ¿Cómo v a l e lo podemos prevenir? Pues, además de todo lo que he dicho antes, llevando una alimentación muy equilibrada, es、eh, evitando el alcohol, por ejemplo. Que es, eh, pues, eh, el s pues, e alcohol es muy tóxico para la sangre,、eh, hace que la,、eh, la grasa、eh, no, la, no salga de nuestro organismo como tiene que salir, la adhiere mucho más.、Eh, y luego la, todo, todo lo que son productos,、eh, eh, los precocinados, los.、Eh, ¿Cómo se llaman ahora? Es,、eh, ahora no me sale la, la palabra. El, el producto ya comprado, preparado, hecho para meter en microondas. Sí. ¿sí?、Eh, o sea, hay que evitar. Precocinados, precocinados. Sí, son precocinados y, y los. -tienen, tienen otro nombre, pero bueno, los precocinados.、Eh, de todo eso hay que huir, ¿vale? Porque llevan muchísima grasa, llevan muchísimos conservantes y luego normalmente cuando te dicen. Eh, por decir algo, lasaña de carne, pues no sabemos la carne, en la procedencia, no sabemos qué cantidad de carne lleva y luego lleva muchos saborizantes, ¿vale? Para que te e s t é rico y sigas comprándolo、eh, y sigas llevándotelo a casa.、Eh, es muy importante cocinar, o sea, yo sé que vivimos en un mundo、eh, súper、eh, pillado s de tiempos todo, ¿no? Pero es muy importante cocinar, organizarte en la cocina, yo lo hago. Y cocinar con la, las grasas son, son necesarias, aunque、eh, están como muy demonizadas. Pero las grasas son necesarias, pero hay que saber qué tipo de grasa tomamos. Y eso es la única forma de saberlo ...es haciéndolo tú en tu casa. Sabes que le has echado o un aceite de girasol, o un aceite de coco, o un aceite de oliva maravilloso, producto español. Eh, que tenemos, que, que no puede haber algo más rico en omegas y más rico en, en todo. Y luego, pues lo que comes, sabes lo que estás comiendo cuando tú compras、eh, los alimentos、eh, ya precocinados, ya preparados, no sabes. Entonces, una de las de, la,、eh, de, de evitar el envejecimiento es cocinar y, y comer. Las cosas que tú hagas en tu casa, vamos a ver, siempre hay, se sale, siempre hay comuniones, bodas, una barbacoa con unos amigos, pues uno saca el pie y no pasa absolutamente nada. Pero luego, normalmente, debemos de volver otra vez a nuestros ...para que, a que u e n hábitos para que nuestras células no envejezcan, no sufran tanto, nuestro cuerpo no tenga que luchar, nuestro hígado, nuestros riñones, tenga que luchar contra tantísimos tóxicos.、Eh, fumar es. Pésimo, ¿vale? Entonces,、mmm, claro, con lo cual,、eh, yo cuando me viene alguien, yo necesito saber cuáles son sus hábitos. Y luego el ejercicio: que el ejercicio no hace falta irte a un gimnasio y gastarte un dineral, ni hace falta machacarte. Ya cada uno lo que le apetezca, hay gente que le gusta, hay gente a veces con un paseo de una hora es、eh, suficiente. Y aparte, porque el ejercicio no solamente nos va a ayudar a mantener el tono muscular, nuestra circulación, que se lubriquen adecuadamente nuestras articulaciones, eh, sino eh, también nos va a ayudar a soltar la energía acumulada negativa todo, de todo el día en el trabajo, en la casa, los niños, los problemas que podamos tener. Entonces, es muy necesario al nivel que cada uno pueda. Hacer deporte. De esa forma, nosotros vamos a retrasar、eh, el envejecimiento metabólico y el envejecimiento interno, ¿vale? Pero que va a repercutir luego directamente en, el, en, el, en la parte externa, ¿vale? Eh, una persona que fuma va a tener la piel. Obviamente、mmm, con, se consume toda la vitamina C, más toda la cantidad de tóxicos que metes a, a nuestro organismo, que nuestro organismo tiene que luchar. Una persona que bebe se le va a notar en la piel,、eh, va a estar、eh, peor cognitivamente, va a estar peor en muchos sentidos. Entonces, para mí es, es fundamental para mantener un. un, un, un, un Desa, desacelerar el, el envejecimiento, el, el tener en cuenta todas esas cosas. Que cuando digo esto, no quiero decir yo de una mano soy de las tajantes, yo, soy, yo no como carne, por ejemplo, pero yo si te estoy viendo comer carne a ti, no me pongas a darte la brasa de y la carne y es, tiene esto y tiene el otro. No, no, yo creo que más o menos, si me preguntas, yo te voy a decir mi opinión, pero que cada uno haga lo que quiera. Eh, no hay que ser tajante en las cosas. Yo salgo y cuando salgo a comer, yo me tomo una copita de vino. Y puede ser más o menos sano por el alcohol que lleve, pero eso sí, intento tomar un vino、eh, vegano, ¿vale? Que no haya estado macerado con carnes, con tal.、Eh, lo más natural posible. Y, y de verdad, creerme que no es que diga, uy, un vino vegano. El vino es vegano, pues, debería de ser vegano, porque está hecho de la uva. Pero no. Se fermenta con clara de huevo, se fermenta con huesos, se fermenta con carne. Y al final tú te estás tomando un vino pensando que es la uva fermentada y te estás metiendo un montón de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, leer las etiquetas también es muy importante. Pues mira, acabas de decir algo que no lo sabe mucha gente. Yo、no. tampoco lo sabía: que、no. los vinos se fermentan con clara de huevo, pero también con carnes y, y con huesos, huesos de animales. De animales. a、uh、j -huh. Me dejas helado. Así es, entonces yo.、Eh, alguna vez que hemos comido en tu que nos has hecho alguna payita、sí, en sí, tu sí, casa, sí, sí, sí. el vino que he llevado es vegano. Sí, sí. De eso me aseguro.、Fíjate. De que el vino que tomo es vegano. Porque yo quiero tomar vino, quiero tomar、eh, las propiedades y, la, y las cosas que tiene la uva. La uva es maravillosa, ¿vale? Entonces, los polifenoles,、eh, todo que además es anti-envejecimiento y se usa muchísimo en la cosmética, ¿vale? Y entonces yo no me quiero tomar、eh, un vino que está fermentado con huesos de animales y es que está fermentado con carne, yo quiero tomar vino. Curiosísimo, curiosísimo.、Ah. Que, eh, que cada cual tome sus propias decisiones. Exacto. Cuando aquí hablamos de hablar de, hablar, de hacer deporte. Y esto lo, lo voy a comentar porque es que cada vez que voy, que voy o vengo de mi casa, yo vivo en el campo, no hay día que no me encuentre a personas a las 12 de la mañana o incluso a la una, de cintura para arriba, totalmente desnudos, con las c a r z o n a s corriendo, con, con el calor que hace y sobre todo con el calor multiplicado que hace, porque es que estamos andando sobre. Asfalto, eso, re, eso absorbe lo que es el calor, lo devuelve hacia arriba, y es que no es que estemos corriendo a 38, a 36 grados, estamos corriendo a m u c h o más grados y la piel está recibiendo toda la radiación solar en, una, en unas horas donde no se debe hacer. Parece mentira que con la información que tenemos hoy, que eso se sabe, haya todavía g e n t e q u e pienses que eso es sano? A ver, la gente piensa que es sano porque suda, ¿vale? <ríe> y sudar está bien porque te limpia la piel, pero no para adelgazar ni para perder peso, porque ese sudor, en cuanto llegues a casa y bebas agua, vas a recuperar todo ese líquido que has perdido, ¿vale?、Eh, el deporte hay que hacerlo con. A mí me gusta mucho más el deporte de resistencia, ¿vale?、Eh, para que me entienda la gente, yo hago TRX. q u Este e reiki, pues son, son unas、eh, cuerdas, unas tensas sobre las que te cuelga. Entonces, lo que hace es son sentadillas,、eh, pero todo, todo no, es aer, no es aeróbico, que sería、eh, lo que tú me estás comentando: es aeróbico, es sudar, es, es más para fortalecer. Cuanto más fortalecidos los abdominales, Si tenemos nuestros abdominales muy fortalecidos, vamos a ayudar mucho a nuestras lumbares, a evitar las hernias discales, a evitar que si tenemos una protusión, que una protusión es la antesala a la hernia,、eh, siga evolucionando.、Eh, si nosotros fortalecemos nuestros i s q u i o t i b i a l e s hablo ya de las piernas, ¿vale? Y nuestros cuádriceps, que son los muslos, los llamados muslos,、eh, nuestras rodillas van a estar más fuertes, vamos a evitarle más desgaste. Y luego.、Eh, Cuando tú vas corriendo, yo no soy muy amiga del footing. Ya vuelvo a decir que de lo que yo, del footing, del running, de correr en español, ¿no? eh, porque eh, estamos haciendo un rebote sobre todas nuestras articulaciones y todo eso、eh, finalmente repercute sobre todo nuestro organismo, incluso sobre. Nuestros ojos, personas que tengan una tendencia a tener desprendimiento de retina y todo eso, es un perjuicio correr. Entonces, uno tiene que adaptar el ejercicio a cómo está. Obviamente, una persona con 20 años se puede permitir muchas cosas. Yo con mi edad, pues me puedo permitir algunas todavía y otras no. Pero no se trata de sudar, se trata de fortalecer. ¿Vale? Que sudar está muy bien, pero dando un paseo a las 12 de la mañana también vas a sudar. ¿Vale? Pero no vas a sudar de esa manera. Podemos tener ahí el riesgo de golpe de calor, podemos tener el riesgo de deshidratación. Cáncer de piel.、Eh, cáncer de piel si no vas bien protegido. O sea, hay que tener una sensatez cuando tú. Yo también, cuando voy a veces a algunos gimnasios, yo no soy de gimnasio, lo he dicho, pero cuando voy y veo haciendo esa s brutalidad, escogiendo esas cantidades de peso, eso va a pasar muchas facturas, o al final de, nuestro, de nuestros días, cuando ya. Tengamos, y de, ya no podamos llevar ese ritmo,、eh, tengamos que dejar ese ejercicio y nuestro cuerpo、eh, ya no tengamos esa masa muscular que aguanta todo nuestro esqueleto, ahí va a haber problemas. Entonces hay que hacerlo todo con una cierta sensatez. Muy bien, pues recordamos el, nuestra línea telefónica que está abierta desde hace unos minutos para que cualquier persona quiera hacernos algún comentario, alguna, alguna, curiosidad, alguna curiosidad, alguna pregunta. Es el 685 43 78 50. 685 43、eh, 78 50. A la disposición de nuestros señores oyentes. p e r m í t e m e que te c o r r i j a Retifico, retifico. Sí, 50, no, 40. 40. Sí. Te, te, te escuché 40 y luego. Y entendí 50, no fíjate cómo estamos. es el número que has dado, pero no 50, sino 40. Pues, así que repítelo correctamente: se, 68 54,、eh, 37, 8, 40, 68, 54 30, 37 8 40. Ahora sí, lo has dicho bien. Ahora sí, gracias, compañera. De nada, algún día, Ana, tendríamos que hacer un programa sobre el tema del tabaco. Sí. El tabaquismo que es demoledor. Los dolores musculares. Yo, cuando estoy en casa, que estoy haciendo muchísimas cosas de jardinería, me considero una persona fuerte, hago ejercicio, doy, doy mis, doy mis、eh, paseos. Tengo un cutis que no, no me puedo quejar, no tengo arrugas. No sé si salgo a mi madre, mi madre tenía el cutis exactamente igual, pero luego al día siguiente, hija mía de mi alma, Cuando me levanto, me duelen, como, como decimos aquí, hasta los huesos de las aceitunas. Yo no sé si me duelen huesos, músculos, no sé si son agujetas. ¿Cómo se puede evitar eso?、Eh, las agujetas、eh, la, la, la agujeta se, se pueden remediar tomando azúcar, ¿vale? inmediatamente después de, de, del esfuerzo, porque no son más que a g u j e t a s de ácido láctico. Y, y, si, ¿Y si se es diabético? ¿Qué hacemos?、Eh, aguantarte. Si se es diabético, sabemos que vamos a tener dolores al día siguiente, que no, no es nada malo, o sea, que no es que, se, que te hayas lesionado ni nada. Si dura una cosa normal,、eh, que son entre 24 y 48 horas, normalmente la agujeta se empieza a producir a las 24 horas del, del ejercicio, a las horas, ¿no? Si s o b r e p a s a s a ya de las 48 horas, entonces ya sí que nos empezamos a preocupar y ya consultamos con un, con un médico por si nos hemos lesionado. Pero、um, evitarlo,、eh, hay que intentar.、Eh, la agujeta no se puede evitar. La agujeta son agujitas de ácido láctico que nos está pinchando en el músculo y nos está fastidiando.、Eh, y eso, es, y sabes que con el ejercicio continuo ya no te vuelve, no te vuelve a pasar. Si es porque has hecho,、eh, has hecho un sobreesfuerzo y entonces tu cuerpo se resiente, hay que ver qué sobreesfuerzo h a hecho. E、intentar、eh, evitarlo o ver en qué postura lo has hecho. El tema postural es importantísimo. Bueno, es que esto es un tema súper amplio, ¿vale? El, el de cómo, cómo nos sentamos, cómo dormimos, cómo nos levantamos de la cama, cómo nos, cómo nos sentamos en una silla, ...cómo, en qué postura estamos viendo en la tele. Y lo digo por mí: a veces estás viendo l que parece que te has caído del quinto piso. O sea, y luego te quieres levantar y dices, Dios mío, pero bueno, normal, ¿vale? Eh, hay que, hay, hay muchos factores.、Eh, por ejemplo, hay, mucho, hay mucha gente que padece de, de dolores、eh, de cabeza y de cuello y no sabe de dónde le viene, y es que tiene brusismo. Brusismo es cuando por la noche descargamos toda la tensión a través de nuestra mandíbula y eso、mm, llega a producir dolores de cuello y de cabeza, y, y que ya al final termina doliéndote la espalda y te duele todo. Entonces, Cuando nosotros tenemos un dolor muy, muy persistente y muy reiterante, hay que buscarle、eh, de dónde viene.、Eh, b r u x i s m o una férula de descarga por la noche y se te acabaron los dolores de cabeza y se te acabaron los dolores de cuello. Hay que buscar, ¿vale? Buscar el, el, el motivo, hay que cuidarse. Yo lo, lo vuelvo a repetir: hay que alimentarse bien, saber qué nos perjudica.、Eh, Mirar todo el tema de la descalcificación, hay que tomar lácteos. Los lácteos son importantes.、Eh, si son procedentes de cabra, oveja, mejor, porque son más ricos en calcio que los de la vaca. Pero,、eh, pero, pero, lácteos, pero lácteos de verdad, ¿vale? No en lo que hay una mezcla de leches, en que hay una. En fin, una, una serie de. De, de cosas que, que, que, el, que el comprador desconoce, pero que existen, n o Como es,、eh, pues eso, que te han mezclado la cabra, pero la mitad de la leche no es de cabra, sino comprar queso de cabra, la leche de cabra, yogures de cabra,、eh, tiene mucho más calcio que la, que la leche de, de vaca, es más digestiva porque tiene menos lactosa y bueno. Y, y, y también es muy importante tomar algo de sol, ¿vale? Para que la vitamina D se nos active y nuestro calcio se nos pegue al hueso y, y también evitar, en, pero un poquito de sol, ¿vale? O sea, no, no tirarnos、eh, al sol las horas como hacen muchas personas.、Mm. Eh, Ana, eh, estamos pasando unos calores. Unas calores tremendas, 45, 46, 47 grados, rozando ya los 50 grados.、Eh, hombre, en esta época del año, tomar un puchero puede ser peligroso, puede ser peligroso. <risa> pero, bromas, bromas aparte,、eh, ¿qué alimentación para este calor tan intenso que estamos soportando sería la mejor para estar.? Bien, y sobre todo para no perjudicar nuestra evolución, nuestro desarrollo、eh, a largo plazo. ¿Qué alimentación sería la más, la que tú aconsejarías más en esta época del año? En esta época tenemos que hacer refrescarnos, eso es obvio. Entonces,、eh, para mí,、eh, mucha, mucha, bueno, el gazpacho y el salmorejo, eso ni decirlo, ¿no? Porque además es una fuente de vitaminas impresionante y es súper sano. Pero, por ejemplo, como tenemos que seguir consumiendo legumbres y tal, volverlo todo a ensaladas. v a l e O sea,、eh, consumir las legumbres en ensalada,、eh, tomar mucha fruta y mucha verdura cruda. ¿eh? O sea, no,、eh, evitar el, el. Si lo podemos comer crudo, pues mejor, porque no, nos va a aportar, d a m á s todos los nutrientes que nos aporta, nos v aporta a a r más frescor. Que si, lo, que si lo hervimos, vale, o lo refreímos, o lo, lo hacemos como lo hacemos en invierno、eh, en estos tiempos, es tomar muchas cosas. Por ejemplo, la, la fruta, las frutas del verano, todo, todo, es, todo es, está hecho como muy inteligentemente. Si nos fijamos, la sandía, el melón, todo tiene mucha agua para que para, para hidratarnos, para además, un agua. Eh, que tienen,、eh, nos va a ayudar no solamente a refrescarnos, sino que además nos va a aportar otro, otra serie de vitaminas y de minerales importantes para, para mantenernos durante el calor. El melón es exactamente igual. Entonces, yo recomiendo una, una dieta muy basada en, en ensaladas y en fruta, eh, pero eh, no tenemos por qué quitarnos de la legumbre. Ni tenemos por qué quitarnos de la carne. Tú te puedes comer una ensalada de garbanzos perfectamente, está buenísima. Una ensalada de judías blancas, que está buenísima. De l e n t e j a y hay mil formas de prepararlo. Es sanísimo y es refrescante. Claro, lo que yo no recomiendo nunca ...es son grandes comilonas.、Eh, un chuletón, pues ahora mismo, entre que nuestro cuerpo tiene que luchar con el calor y,、no、es, y tenemos que hacer una digestión de un chuletón. Va a ser más, yo no lo recomiendo en ninguna época del año, pero en esta va a ser más complicado. Y evitar, igual que tomamos cosas calientes en invierno para calentarnos, tomar cosas frías en, en, en verano para, para refrigerar nuestro, nuestro organismo y no darle tanto trabajo, porque ya, ya con soportar esto tenemos suficiente. Efectivamente, yo, yo hay algo que, que, que siempre que, que no deja de maravillarme. La verdad, que uno nu nunca, nunca deja de aprender de la, de la, madre, de la madre naturaleza,、Exacto. de Pachamama, la madre, la madre tierra.、Sí. Y es que parecerá una, una tontería, algo de, de, de, de cajón, pero lo que tú has dicho antes es tremendamente importante. Lo sabía que es la, la naturaleza y nuestros, antepas nuestros antepasados que por algo cultivaban.、Eh, Este tipo de frutas de temporada, s e n d í a m e l ó n porque son ricas en agua y las podemos cultivar、eh, cuando se reúnen ciertas condiciones meteorológicas concretas, pero、eh, porque tienen mucha agua. Mucha o sea, agua, y la... además son diuréticos. Efectivamente. Y además hay una cosa también muy curiosa:、eh, cuando estudias todo esto, también te sorprende, por ejemplo, melocotón, las ciruelas, las cerezas, todo esto tiene mucho beta caroteno. Y el betacaroteno es un protector frente al sol. Entonces, si te fijas en todos los alimentos, frutas, ¿vale? que nosotros tomamos en verano, estamos protegiéndonos contra la deshidratación, contra las radiaciones solares, que son mucho más fuertes, y contra la, el, la retención de líquido, que por el, el calor, nuestro organismo le cuesta más,、eh, tenemos más pesadas las piernas, le cuesta, nos cuesta más eliminar. Tenemos las cerezas que son súper diuréticas, las ciruelas también,、eh, los melocotones, los、eh, amasco albaricoques,、eh, todo eso son ricos en betacaroteno, que son protectores del, frente al sol. Entonces, cuando tú empiezas a mirar, dices tú: no, De todo eso en invierno no tenemos, tenemos las manzanas, tenemos los plátanos para darnos energía, para protegernos las naranjas, las mandarinas. Para protegernos contra qué? Pues contra catarros, o n t r c a contra afecciones propias del invierno.、Eh, yo creo que tanto el cuerpo humano, que está súper bien diseñado y está muy, muy bien pensado, ¿vale? eh, también nos han dado otra parte que es lo, el, los alimentos de, de temporadas, que si nos fijamos y se hace un estudio de e l l o nos aporta lo necesario para, para ir pasando cada temporada. Fíjate que no hace falta laboratorios, que la naturaleza es un perfecto laboratorio、uh -huh. que funciona de forma perfectamente sincronizada con nosotros.、Exacto. Y no hacemos más que alejarnos, que destruir ecosistemas. En fin, yo a veces pienso lo que decía Stephen Hawking, que el verdadero virus de esta, de, del mundo no es otro que el propio ser humano. Yo pienso igual.、Uh -huh. Los aceites. Él hace a. Ayer estuvimos hablando en, en Querer Vivir, en un programa que se va a emitir un,、eh, este, este martes próximo, no, el martes 26. Los aceites. El aceite de oliva puro, el, el aceite de oliva virgen extra. ¿Qué opinión te merece?、Eh, a diferencia del aceite de girasol, a ti personalmente,、uh -huh. y, del, a, y del aceite virgen puro.、Eh, Virgen, sin más, ¿qué diferencia hay、eh, a, tu, a tu criterio entre estos tres aceites? La, la diferencia de los aceites、eh, que hay, yo no soy una experta en aceites, pero la diferencia que hay entre los aceites es las diferentes propiedades que tiene. Por ejemplo, el aceite de oliva t i es n e e rico en omegas, que el aceite de girasol no lo es. v a l e El aceite de coco tiene otras propiedades emolientes y tal. ...que Son sanas,、eh, son, no son eh, saturadas, eh, con lo cual son,、mm, lo podemos utilizar para, nuestro, para nuestra alimentación v a l e sin que nos perjudique a nivel de colesterol, de triglicéridos ni de nada. Para mí, desde luego, como、eh, yo no cocino nada más que con aceite de, de oliva. El, tengo el intenso y t el n g o e menos intenso, y luego tengo el, el aceite de girasol que lo utilizo puntualmente, pero,、eh, pero muy puntualmente, porque yo normalmente、eh, el aceite que utilizo es、eh, lo justo、pues, para hacerte una tortilla o para una ensalada o para,、eh, para las comidas cotidianas. ¿no? No, no hago frituras como tal. El de girasol, cuando las niñas me piden la tortilla de patata, Eh, pero quieren la mía, no quieren la, del,、eh, la de、oh, las comerciales. Puntualmente utilizo ahí el aceite de girasol, pero para usarlo en crudo,、eh, como el aceite de oliva, hay, es que el aceite de oliva es el rey. Es, la diferencia que hay frente al resto de los, de los aceites es, es muy grande. Por ejemplo, yo el aceite de coco en muchos países se utiliza para cocinar y a mí me parece más. Un aceite cosmético más que. Aunque utilizarlo para cocinar no tiene ningún perjuicio ni, ni nada en contra de la salud. Se puede utilizar y no es perjudicial en ningún sentido, incluso tiene beneficios, ¿vale? Tiene propiedad y tiene beneficios. Pero siempre que podamos y permitirnos utilizar el aceite de oliva, sin lugar a d u d a porque es el que más propiedades tiene a todos los niveles. Ana, y una curiosidad personal que tengo yo en el mundo anglosajón, que no tienen la suerte、claro. de tener el aceite de oliva como tenemos nosotros, que es una riqueza nuestra, típicamente andaluza.、Sí. Eh, esta gente, estas personas que cocinan con mantequilla, eso es sano, eso no es sano, ¿qué problemas tienen? Tienen problemas cardiovasculares y mucho s accidente s cerebro vascular. e s ¿Vale? Porque la mantequilla es, es sana en la justa medida. ¿vale? Tú, si te levantas cada mañana y te untas una tostada con mantequilla, es una porción pequeña. i ¿vale? t Pero si tú todo lo haces con mantequilla, al final es, es, son, es una grasa ¿vale? eh, que nos va a producir colesterol y、sí, además, luego la alimentación que en esos países no suele ser excesivamente sana. Pues tienen muchísimo s problema s a nivel、eh, cardiovascular y cerebrovascular.、Eh, hay mucho s problema s de sobrepeso, de sobrepeso pues articular, muscular. O sea, cocinar con mantequilla, e x c e p t o que sea un, un plato puntual, que quieras hacerlo, que tengas que llevarlo, y no pasa nada. Todo en la me justa medida no pasa nada. ¿Vale? El problema es cuando es un continuo y ellos que la mantequilla y la grasa de cerdo para cocinar la utilizan de continuo. Entonces ahí hay mucho problema、eh, cardiovascular y cerebrovascular. Eso sin ...eso... muchos accidentes n o cerebrovasculares. Eso es sin duda, eso es, eso es así. Tú dirías que tenemos una buena información de cómo la alimentación puede ayudarnos a tener. Una buena salud a nivel de prevención futura de estos trastornos articulares, como la artrosis, por ejemplo, tenemos una buena información o no somos conscientes?、Eh, no somos muy conscientes. De... Es que la gente, el concepto, o sea, cuando tú hablas con la gente, me dice yo me, yo me alimento bien, yo como sano, y te h a b l a n de las barritas energéticas, y te hablan de. Es que esto pone. Por ejemplo, e s t á m u y de moda ahora toda la comida vegana.、Eh, son ultra procesados. ¿Vale? La comida vegana que nosotros compramos en el supermercado son ultra procesados. Entonces, ¿cuánto tiene de sano? No, no estamos bien informados. ¿Vale? Nos dan una información, las que les c o n v e n g a las que ellos les quieran,、eh, quieran darnos, pero son,、mmm, hay, que, hay que decir: yo me com es que yo como hamburguesas veganas. Yo prefiero que te comas una hamburguesa de carne, porque eso es, o un filete de carne, eso es un ultra procesado. Y la comida ultra procesada lleva muchísimo conservante. Además, tú imagínate algo para que sepa carne todo lo que tiene que llevar. Entonces, a mí, porque ponga vegano, ya la gente dice vegano, sano, no, como los helados.、Eh, y ahí, Yo, ahí con mi madre mantuve una discusión, ella. Como me ve, comer yogur veganos y tal, como de todo, ¿eh? como yogur vegano y como yogur、eh, normal, fermentado.、Eh, y l a va y cómpralo. He comprado helado vegano. Porque le digo, no, cuidado con el azúcar, es que son veganos. Sí, pero llevan azúcar. Y va azúcar normal. Está hecho con leche de coco, con leche de soja, que eso también habría que ver también el tema de la soja, ¿no? Con leche de coco, hay algunos. Hoy me lo he traído de avena. Me hace mucha gracia, ¿no? Hoy me lo he traído de avena. Sí, mamá, pero. ¿Y el azúcar? ¿Y los conservantes? ¿Y para eso darle el sabor a vainilla, a frutos del bosque, y a yo no sé qué? No. No, no. Hay que ser consciente que porque te p o n g a vegano o vegetariano, eso ya no tiene por qué ser sano. Y esa información la gente no la tiene. Al revés, nos están vendiendo. Que todo eso es maravilloso. ¿Qué pasa? Se ha generado un nicho de mercado impresionante. Vegano es la ensalada que yo me como en mi casa. Eso es vegano. Ciento c por 100%. Sin conservantes, sin nada. Eso es vegano. Y eso es comer vegano. Si yo quiero comer carne, come carne. No te come una hamburguesa o algo que le han、e、echado a vetas a b e r qué para que sepa carne. Que es una imitación de carne. Es.、Eh, Es algo, es una cosa. El, el, ¿El tofu estaría también aquí incluido? Yo, el tofu, no, el tofu yo lo tomo, ¿vale? Pero lo cocino yo. Yo me compro los bloques y yo le añado curry, le añado c a d a v e z lo como menos.、Eh, también es verdad porque es complicado cocinarlo, pero el tofu es vegetal. El tofu procede de la, de la soja, ¿vale? Y entonces tú. Ahí le puedes, pero por ejemplo, tú te puedes hacer unas hamburguesas veganas estupendas de lentejas, ¿vale? Y claro, que no sabe a carne. Bueno, pues es que no es carne. La carne es la carne. Entonces, yo cuando a mí me viene y me dice, yo soy vegano y tomo, yo prefiero que os comáis un filete de carne. Que luego tenemos、eh, el tema moral de los animales, yo soy muy animalista. Ya eso es otro punto y aparte, ¿vale? Entonces. Tú vas a cambiar tu dieta, pero, no, pero si te estás comiendo algo que está hecho de tofu con saborizantes para que sepa carne y tal, es un ultra procesado, que beneficioso para nuestro organismo en principio si lo consumes de continuo, no es. No es. ¿Algo más que quieras apuntar, Ana? No que nos、si、informemos、tintero. muy bien, que leamos mucho las etiquetas, que sepamos bien lo que no, que no nos vendan, que las cosas son sanas y no lo son.、Eh, Que, que cocinemos mucho, ¿vale? En casa, que la comida la hagamos en casa, que es lo importante, que, que, que no, nos, no nos va a llevar tanto tiempo. Yo soy una persona muy ocupada y yo cojo el sábado, preparo, congelo y tal, y en casa se come, e、eh, x c e p t o excepciones, porque, porque hay excepciones,、eh, en casa se come、eh, lo que se cocina. En casa, y yo sé lo que lleva cada comida.、Eh, y cuando no sepamos, hay profesionales, estamos los nutricionistas, estamos gente que nos dedicamos a la osteopatía, informarnos que tampoco nos cuesta tanto y que nos, nos encaminen. ¿vale? Nos va a ayudar mucho la alimentación, nos va a ayudar mucho a tener, ya no, ya no a nivel de salud física, sino cognitiva y mental también. Ana Braverde, hasta el próximo viernes y que pases un envidiable fin de semana. Eso espero, un envidiable fin de semana. Igualmente a vosotros dos y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Loli, ¿nos marchamos? Pues sí, nos marchamos, pero、eh, volveremos los próximos viernes、eh, recordando algunos de los programas que ya hemos emitido para dar una segunda oportunidad y os espero en directo ya en el mes de agosto. ¿De acuerdo?、Perfecto. Pues nada, que paséis una feliz,、eh, bueno, feliz fin de semana y lo que queda de, del mes de julio. Que también pases una buena vacación e s e s o espero, las, que, las, Más... que las inicias. Mañana, a、eh, b u e n o sí, evidentemente. Va Felices vacaciones. Muchísimas、Exacto. gracias. Intentaremos descansar.、Eso. Y lo que se pueda hacer, ¿no? Te, te, lo que te dejen hacer. ¿no? <risa> no, lo que me dejen. Pues nada, encantada de tener o s aquí en la parrilla de Radio Mayrena. Nos vemos en directo el próximo, exactamente,、eh, 5 de agosto. Aquí estaremos. Venga, un saludo. No, adiós. Un saludo. adiós. adiós.